Móvil de Exteriores. Desde el Móvil de Exteriores de Aspen, tarde gris, tarde gris, pero tarde de iniciativas, de cosas lindas que pasan en la ciudad. Hemos venido hasta el Hotel Agua porque eh, se está inaugurando eh, la clínica Glico. Vamos a hablar con el doctor Adiel Luxemburg. Espero haber dicho bien el nombre del doctor. Sí, eso sí, tal cual. Bien, doctor, cuéntenos los detalles de lo que será esta clínica, a quiénes va a atender, qué modalidad de trabajo tendrá. Bueno, la base de nuestros tratamientos es la medicina regenerativa, por lo cual eh, partimos de la base de que el propio paciente se va a poder ayudar a sí mismo, porque la materia prima principal va a ser su propia célula. ¿Cómo es eso? ¿Cómo, cómo es que sus propias células finalmente van a ayudarlo a mejorar su piel? Bueno, el, el paso del tiempo hace que una sustancia que se encuentra en la sangre se llama factor de crecimiento que estimulan a cada célula de nuestro cuerpo, ya le salga y por lo cual dejan de, de, de, de estimular y activar todas las células. Entonces nosotros lo que hacemos en un procedimiento conocido como plasma rico plaquetas, pero tenemos un protocolo especial que lo diferencia a nivel mundial, Y logramos activar esos factores de crecimiento aletargados y los inyectamos nuevamente en la zona del cuerpo que lo necesita y las células comienzan a trabajar como lo hacían antes. Ah, qué interesante. Doctor, ¿qué, quién, ¿quién es más eh, tiene más la iniciativa de realizarse diferentes eh, cambios o cirugías en la piel? ¿El hombre o la, o, o la mujer? ¿O es un mito que el hombre no quiere hacerse nada? No, eh, hoy en día está muy pareja. La diferencia es que el hombre busca muchas mujeres también, ¿no? Pero buscan cambios naturales, o sea, quieren hacer verse más joven, pero sin cambiar de identidad, y esto justamente es lo que realiza este, este objetivo. ¿Sí? ¿Cuánto cuánto tiempo eh, de, luego de alguna pequeña cirugía, supongo para modificar labios y demás? ¿Cuánto tiempo eh, se necesita para recuperarse? Bueno, te adelanto Yo soy ginecólogo aparte de estético, por lo cual soy cirujano, pero estos tratamientos no quirúrgicos, son totalmente ambulatorios y de consultorio, por lo cual el paciente ingresa y sale como como nada, eh, no requiere eh, para nada descanso ni reposo, sino que se reintegra la vida inmediatamente. Bien, ¿van a trabajar aquí en qué modalidad? ¿Qué días? ¿Qué horario? Bueno, eh, va a haber un teléfono donde se van a poder agendar y vamos a trabajar todas las semanas, y obviamente acá, eh, no solamente en el área estética, sino también en el área ginecológica, donde Vos tres los premios a nivel mundial por un increíble tratamiento de incontinencia urinaria de esfuerzo, que es un tratamiento ambulatorio, de consultorio y que da resultados inesperados para el paciente, ¿no? Eh, en una modalidad totalmente ambulatoria. Lo que es también la parte funcional de la mujer, la mujer por menopausia que tiene, se queda vaginal, con de la pared vaginal, es también un tratamiento ambulatorio. Por último, la última rama del tratamiento ginecológico es la parte estética, que es un embellecimiento vulvar que, bueno, es como un lifting, pero la dura. Sí, claro. uno mira con asombro todos estos detalles y, y va aprendiendo también. Doctor, ¿quién más lo va a estar acompañando aquí? Acá estoy junto al doctor Roberto Cerco, con el cual estamos trabajando juntos hace más de 10 años. es es ginecólogo y también deportólogo, por lo cual él, eh, los pacientes que sufren de artrosis, de, de que es todo ese tipo de patologías, él es el médico deportólogo de acá de Maldonado y del deportivo Maldonado, por lo cual tiene muchísima experiencia también atendiendo aquí de todo ese tipo de, de patologías de sus maestros. Por último, doctor, y haciendo también mencionar lo que usted decía recién de estos premios que va a recibir allí en España, ¿en qué, en qué lugares trabaja? Aquí en, en Uruguay y en qué otros países? Eh, bueno, nosotros atendemos en... También tenemos, eh, con nuestro sistema, hemos logrado armar una red de, de, de clínicas a nivel mundial y está presente bueno, en Argentina, en Chile, en Perú, en, en Colombia, en Venezuela, en México, en Guatemala, en Suiza y en España y ahora en Estados Unidos. Bueno, muchísimas gracias y éxitos aquí. En... Muchas gracias, Karina. Bien, hablábamos con el doctor Ariel luxemburg aquí en el Hotel agua bueno, nos reencontramos más tarde. Chau, chau. Aspen Punta 103.5 FM